Sevgili dostlar merhaba, e, Açık Radyo 94.9'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. E, bugün canlı yayın için radyoda olamadım, çok sevdiğim bir aile büyüğüm, e, sağlık sorunları yaşıyor ve e, şu an yanında olmam gerekiyor. E, bugün Latin Amerikalı bir e, ozan şarkıcıdan seçtiğim şarkıları sizlerle paylaşmak istiyorum adını İnkaların son imparatoru Atahualpa'dan alan işte Arjantin folklorünün maestrosu 1960'lı yıllarda Latin Amerika'da ortaya çıkan yeni türkü akımının babası şarkıcı, gitarist, söz yazarı, besteci ve yazar Hector Roberto Chavero Aramburu veya bilinen sahne adıyla Atahualpa Yupanqui'den şarkılar seçtim. Yupangi Ocak 1908'de Buenos Aires'in 100 kilometre batısında büyük Arjantin düzlüklerinde yer alan Pergamino'da dünyaya gelmiş. Babası İnka kökenli Kriyol, annesi ise Bask yerlisiymiş. E çok genç yaşlarda müzikle ve politikayla ilgilenmeye başlamış. Arjantin Komünist Partisi'ne bir olmuş 1931'de. Mehmet karşıtı ayaklanmanın başarısız olması üzerine e, Uruguay'a sığınmış ve 1934'e kadar orada yaşamış. E, 1934'te Arjantin'e dönen Atavualpa Yupanqui, 1935'te Buenos Aires'e yerleşmiş ve müzik çalışmalarını burada sürdürmüş. Radyo programlarına katılmış, işte besteleriyle Kolomb e, öncesi geleneksel kültüre, halk şarkıları formlarına kadar uzanan derleme ve yorumlarıyla ünlenmiş. Gençliğinde Arjantin'in kuzeydoğusundaki Altiplano bölgesinin yerel kültürlerini ve müziklerini araştırmış. Şarkılarında yerel halkın sert kır hayatının acımasız koşullarını konu almış. Ee, Komünist Parti üyeliğini 1952'ye kadar sürdüren Ozan Şarkıcı, Arjantin hükümetlerinin baskısını yaşamış. Peron iktidarı döneminde birkaç kez gözaltına alınmış ve hapiste kalmış. Hayatının önemli bir bölümünde yurt dışında yaşamak zorunda kalmış. Ee, Fransa'da yaşadığı yıllarda Abidin Dino aracılığı ile Ruhisu ile de tanıştığından, yazıştığından söz ediyordu Ruhisu'nun oğlu Su. 84 yıllık uzun ve çetin bir yaşam hikayesi 1992'de Fransa'nın Nimes kentinde sona ermiş. Yupangi geride yüzlerce konser, 80'den fazla uzun çalar, televizyon, radyo kayıtları, kitaplar bıraktı. Yupangi'nin cesedi 1992'de yakılmış ve uzun yıllar yaşadığı Colorado tepesinden Arjantin'in büyük düzlüklerine rüzgara bırakılmış. Bugün müze evin bahçesinde dikili taşlar sembolik mezarı olarak ziyaret edilebiliyor. Şimdi sizlere büyük usta Atavol Puyupangi'nin gitarı ve sesiyle baş başa bırakmak istiyorum. Dinleyeceğimiz ikinci şarkı Zamba del Grillo. Bu şarkıyı da sevgili arkadaşım, müzisyen Sungu Ağır Yürüyen için çalmak istiyorum. Haftaya pazartesi 13'te açık radyo 94.9'da Babil'den sonra programında ve elbette canlı yayında sizlerle birlikte olabilmeyi umuyorum. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Esen kalın. Fue tras la esperanza Tengo miedo Que la noche me deje También sin alma Tengo miedo Que la noche me deje También sin alma ¿Dónde está la palomita Que al amanecer Lloraba Se fue muy lejos de Ján Sobre mi pecho su lágrimas Se fue muy lejos Dejando sobre mi pecho Sus lágrimas Cuando se abandona el pago Y se empieza a repechar Tira el caballo adelante Y el alma tira pa' atrás Tira el caballo adelante y el alma para pa yo tengo una pena antigua inútil votar la ju como es pena que dura yo la he llamado la ñera y como es pena que dura yo la he llamado la ñera donde están las esperanzas donde están las alegrías la ñera es la pena buena y es mi sola compañía La ñera es la pena buena Y es mi sola compañía Cuando se abandona el pago Y se empieza a repechar Tira el caballo adelante Y el alma tira pa'lrás Tira el caballo adelante Y el alma tira pa'lrás Una voz bella quien la tuviera Para cantarte toda la vida pero mi estrella me dio este acento, y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento, y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida. Yo soy arisco como tus breñas, y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus brechas y así te canto, tierra querida. Andaré por los erros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Fuegos cálidos ondas Me dan su fuerza Bravos pamperos Y en el misterio De las quebradas Paga la sombra De mis abuelos Y en el misterio De las quebradas Paga la sombra De mis abuelos Lunas me vieron Por esos cerros Y en las llanuras Anochecidas Buscando el alma de tu paisaje para cantarte tierra querida. Buscando el alma de tu paisaje para cantarte tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida. Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida. Arrimá decuplas a tu esperanza Canta un caminante que muy mucho ha caminado Y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy Soy árbol lleno de frutos como plantita y mistol Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminé a Santa Elena del Turquín rayo cortado. No hay pago como mi pago, vivo el sol colorado. de un hostal y hoy sentido de un repente a una moza que decía sosiegue que viene gente te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas grasita de iguana macho mezclaita con hierbabuena La carrera de las piedras criollita como ninguna No te metas en los montes si no ha salido la luna Caminega, Santelena, el churqui rayo cortado No hay pago como mi pago, viva el cerro colorado Señor, vengo de los cerros, ande muere el sol, guapiando y guapiando por la vida voy. Vengo de los cerros, ande muere el sol, guapiando y guapiando por la vida voy. Ahí andamos, señor Y lacha los sueños en el pedregal Hecho a los rigores y a la soledad Y lacha los sueños en el pedregal Hecho a los rigores y a la soledad Ay, andamos, señor Si al morir se alcanza La serenidad Te juro a la vida La voy a extrañar Si al morir se alcanza la serenidad de juro a la vida La voy a extrañar Ahí andamos señor Vengo de los cerros Ande muere el sol Le llaman la pobrecita porque esta samba nació en los ranchos Con una guitarra mal encordada la cantan siempre los tucumanos Con una guitarra mal encordada la cantan siempre los tucumanos Allá en los cañaverales cuando la noche viene llegando Por entre los surcos se ven de lejos Los tucutucos de los cigarros Por entre los surcos se ven de lejos Los tucutucos de los cigarros Solcito del camino Lunita de mis pasos. En la pobrecita zamba del surco Cantan sus penas los tucumanos Cantan sus penas los Tucuman. Mi samba no canta dichas. Solo pesares tiene el paisano, con las hilachitas de una esperanza, forman sus sueños los tucumanos, con las hilachitas de una esperanza, forman sus sueños los tucumanos. Conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago, en mi noche larga prenden su fuego los tucutucos del desengaño. En mi noche larga prenden su fuego los tucutucos del desengayo. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita zamba del surco cantan sus penas los tucumán. Dala dala, dala, dala, Yo le pregunto a la noche ¿Cuánto duerme la guitarra? Yo le pregunto a la noche ¿Cuánto duerme la guitarra? Yo que la siento rezar su salvo en la madrugada Su vidalita en la tarde Su milonga en la mañana Su tango quemando vida con amor ...con pena y rabia... ...hay noches si me dijeras... ...cuándo duerme la guitarra... ...qué duende tendrás vihuela... ...para vivir desvelada... ¿Qué duende tendrás, Vigüela, para vivir desvelada, para contarnos tu pena solo con media palabra, para pintar una esquina el amor de una muchacha y un adiós que no se dice y un olvido que se agranda? Hay noches si me dijeras, ¿cuándo duerme la guitarra? Se vuelve toda paisaje cuando del campo nos habla y en las calles de mi barrio bordoneando de sangre en su madero embrujado caben todas las distancias y nos lleva noche adentro y nos alienta y nos mata hay noches y dijeras. Cuando duerme la guitarra La milonga de la pampa es buen tiento pa' trenzar La milonga de la pampa es buen tiento pa' trenzar El lazo de un sentimiento que nadie podrá contar El lazo de un sentimiento que nadie podrá cortar Yo no voy a las boticas, la medicina a comprar. Yo no voy a las boticas, la medicina a comprar. Pulso la guitarra y canto, con cantos me sé curar. Pulso la guitarra y canto, con cantos me sé curar. Cuando trompieso me caigo y enseguida sé pensar Cuando trompieso me caigo y enseguida sé pensar Que el que no nació pasapo ha de volverse a parar Que el que no nació pasapo ha de volverse a parar Y la segunda, mi copla suelo bordar Con la prima y la segunda, mi copla suelo bordar La tercera tiene penas y aguanta por no llorar La tercera tiene penas y aguanta por no llorar La cuarta es románticona, siempre le gusta soñar. La cuarta es románticona, siempre le gusta soñar. Es perezosa y dulzona como flor del naranjal. Es perezosa y dulzona como flor del naranjal. La quinta es una tranquera que nadie supo engrasar. La quinta es una tranquera que nadie supo engrasar. Se siente sola en el campo y es honda su soledad. Se siente sola en el campo y es honda su soledad. La sexta escuerda es cuerda machaza, quizá nació pa' mandar. La sexta es cuerda machaza, quizá nació pa' mandar. Ella entabla la tropilla y nadie la hace callar. Ella entabla la tropilla y nadie la hace callar. me muera tal vez con otro te irás guitarra cuando me muera tal vez con otro te irás pero el viento es buen amigo y tu canto me traerá pero el viento es buen amigo y tu canto me traerá La lloraron violines en las quebradas. Con amor la bailaron las arribeñas. Recordaban los viejos sus años mozos y rezaban su nombre la guanchequeña. La huanchaqueña, la huanchaqueña Para ver si me quieren La huanchaqueña, la huanchaqueña Amarillo es el oro Blanca la plata, blanca la plata Bla y negros son los ojos Que a mí me matan, que a mí me matan Y negro son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan. Rancho de Cerro Pircau, cuando volveré, cuando volveré a vivir en el pago donde me críe, donde me críe? Ay, ay, ay, ay, la huanchaqueña, la huanchaqueña, arango agreste le dio su gracia, las quenas le arrimaron aires de ausencia y florecen pañuelos en todo el valle cada vez que aparece la huanchaqueña. Por me corté un dedo, me corté un dedo Salió una huanchaqueña, me ató un pañuelo, me ató un pañuelo Salió una huanchaqueña, me ató un pañuelo, me ató un pañuelo Dicen que no son tristes las despedidas, las despedidas Décilo al que te lo dijo, que se despida, que se despida. Décilo al que te lo dijo, que se despida, que se despida. Rancho de Cerro Pircau, cuando volveré, cuando volveré? A vivir en el pago, donde me críe, donde me críe. Ay, ay ay ay mi uancha queña mi uancha La milonga se ha perdido No la pueden encontrar Unos dicen que la vieron cerca de San Nicolás El recero gorosito surero del Laudepuán Asegura que la ha visto por la orillita del mar Y anda por ahí lo que dice don Gavino el mayoral Que la sintió muy quejosa allá por la paternal La milonga se ha perdido no la pueden encontrar. No falta quien asegura que la escuchó en un portal en labios de una morena, adorno de soledad. El aire de la milonga no se pierde así nomás mientras haya una guitarra argentina u oriental. Tal vez ha cambiado un poco, pero es la misma nomás atardecida en la pampa, trasnochada en la ciudad, la milonga se ha perdido, no la pueden encontrar.